Hace una semana se cumplieron los 50 años de la llegada de el hombre a la luna, un gran paso para toda la humanidad, uno de los grandes avances en la historia de la humanidad. Y seguramente desconocemos qué es Madden Spain, la escafandra, el traje espacial, lo que llevan sobre sus cabezas los astronautas empezó a desarrollar aquí en España. Historia desconocida, historia asombrosa, historia que nos hace recordar algunos eh, momentos de nuestro pasado. Nuestro pasado que se escribe en Clave Mad in Spain y de eso sabe mucho nuestro invitado esta noche en La Rosa de los Vientos, Alejandro Polanco. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Bruno? Hola, Alejandro, buenas noches. Hola. Alejandro, llevas mil años haciendo una sección en la revista Historia, una sección titulada Madden Spain. Si la gente supiera todo lo que se ha desarrollado aquí en nuestro país, se quedaría de piedra, ¿eh? Bueno, se quedarían asombrados. Y sobre todo hay que pensar que si solamente una pequeña parte de estos personajes si hubieran dado en el mundo anglosajón por ejemplo, habría hasta series de televisión y películas de éxito lo que harían, ¿eh? lo que sí, harían. Sí, sí. increíbles porque son personajes asombrosos y que en muchas ocasiones sus historias acabaron muy mal, pero son de, dignos de novela. Desde luego son personajes verdaderamente espectaculares se pueden hablar de muchos de ellos pero claro, eh, me he acordado que hace muy poquito se produjo la llegada del los 50 años, evidentemente desde uh -huh. la llegada del hombre a la luna la gente desconoce mucho, mucho que en la prehistoria de la carrera espacial, eso que llevaban esa pecera que llevaban sobre sus cabezas los astronautas, bueno, pues Todo comenzó a desarrollarse aquí por un personaje muy importante, ¿no? Emilio Herrera, Herrera Linares. Sí, que luego eh, fue, fue presidente de España, incluso. Sí, eh. sí, de la, de, de, de la, bueno, estuvo relacionado con el gobierno de la República en el exilio uh -huh. y que además fue uno de los pioneros de la aviación en España, porque, bueno, de la aviación militar, junto con Quindelán y, y demás personajes de la época que también conforman una historia asombrosa y él estaba eh, no obsesionado sino que soñaba ya con el espacio estamos hablando de antes de la guerra civil española y eh, eh, hay que tener en cuenta eso él diseñó oh, la escafandra estratonáutica con ese nombre tan rimbombante, que básicamente consistía... Sí, y consistía... a los españoles les gustaban nombres raros, porque sí, la verdad sí, pero... es que algunos de sus inventos eh, tienen unos nombres con lo fácil, que es decir, sí, sí, sí. pues eh, el casco del astronauta, pues le sí, llamaban Pero así, es, ¿no? es un nombre muy descriptivo, sí, sí, porque sí. es una escafandra, tú eh, cuando ves las imágenes y la descripción técnica, es realmente una escafandra, es un traje de presión que es estratonáutica, vamos, él no pensaba en vuelos espaciales como claro. tal, lógicamente, porque todavía no existían naves espaciales, pero sí estaba pensando en vuelos eh, en la alta atmósfera a través de globos eh, que eran capaces de volar a altitudes tan elevadas que el aire ya eh, prácticamente no, no, no existía no podía respirar, y él se enfrentó a la problemática de cómo hacer que una persona pudiera sobrevivir en ambientes de extremos, extremos en el sentido de que no tienes aire que respirar tienes temperaturas eh, gélidas o incluso muy elevadas, y curiosamente son los mismos problemas a los que se enfrentó posteriormente eh, tanto soviéticos como estadounidenses al desarrollar sus trajes espaciales. Pero aquí en España creo que eh, querían guardar tanto los secretos de ciertas patentes que los pobres inventores españoles se quedaban luego sin poder dar a conocer el mundo que ellos habían sido los pioneros, ¿no? Sí, eso fue muy, eso fue muy común aunque en este caso más bien lo que se interpuso en, en lo que era el, el deseo de Emilio Herrera fue la guerra civil cortó de raíz cualquier tipo de, de experimentación que de hecho el modelo estaba ya construido, o sea la tecnología era, ya, era algo que estaba ya preparado para probarse y se quedó ahí cortado Decía al comienzo del programa y recordaba eso Es una metáfora, ¿no? Decir que el libro electrónico se inventó en nuestro país hace casi un siglo Pero no es tan irreal ¿eh? Porque lo primero parecido O el primer objeto parecido a un libro electrónico Fue de nuestro país y fue de España Fue de una profesora Es un invento fascinante y fantástico una ¿eh? gallega mm, Bueno, que da en León, pero sí gallega Y es que los que maestra, nacen en León son gallegos, ¿eh? Sí, bueno, eh, sobre eso habría que hablar, que yo soy... No, parecido. no, no ya, ya lo sé, pero yo como soy gallego, de, yo tiro... O sea, los eh, nacidos en cualquier sitio de la península son gallegos. Mira, y los sí, el, eso, nacidos en el exterior casi casi también, ¿eh? Bueno, también sabes lo del de gallego que llegó a la luna, así que... Eh, sí, exacto, cu exacto, cuando llegó Astrón, cuando llegó Astrón, sí, Astrón sí, sí. no se encontró extraterrestres, no, no, se encontró no. un gallego. Claro, en Marte ya sabéis quién está. Un gallego. <risa> sí, eh, fíjate, para la historia del libro electrónico, mejor dicho, habría que decir libro electromecánico. Sí, así Ahí. le llamaba, sí. Sí, sí, sí, era el libro mecánico el electromecánico. Habría que viajar a, la, a lo más duro de la posguerra española. Eh, al año 1944 y posteriores, y claro, eh, podemos observar una serie de patentes eh, que se publican en esos años, y cuya autora es una mujer eh, que era maestra, Ángela eh, Ruiz Robles, doña Angelita, y Ángela Ruiz Robles lo que plantea es El futuro, que es nuestro presente. ¿Sí? Ella sueña con ofrecer a los niños y a todo el que quiera aprender un medio tecnológico para acceder al conocimiento del mundo, como si fuera una especie de enciclopedia, pero en forma de libro mecánico volvamos a los años 40 no hay hacer si un google pero de verdad sí sí eh, volvamos volvamos a los años 40 no hay pantallas planas no tenemos transistor prácticamente bueno los de transistor se desarrolla justamente poco después ¿Y pero no, televisor, no para, para nada no tenemos no tenemos circuitos electrónicos pero sí que tenemos ya una tecnología electromecánica eso es mecanismos eléctricos junto con pequeñas eh, artilugios mecánicos que Bueno, se podían adaptar y era sueña con algo que realmente se, se hicieron modelos y funcionaba. Y era como un librito, un libro, o sea, tú llevabas tu libro debajo del brazo, se abría, tenía sus tapas metálicas y dentro había una especie de circuitos, eh, perdón, cilindros. Los cilindros, Esos cilindros eran como programas, por así entenderlos. ¿eh? ¿Vale? Y cada programa te enseñaba una asignatura y tenía sus luces, tenía sus sonidos, tenía... Bueno, increíble. La verdad es que era un libro mecánico completo. Pero lo que pasaba es que no la llegaron a financiar lo suficiente para que eh, ella lo, pu lo pudiera popularizar eso. Claro, nos quedan las patentes nos queda su historia eh, se ha publicado algún libro eh, narrando todo lo que sucedió pero claro, es que planteemos la situación se adelantó décadas estamos hablando de la posguerra española a años 40, años 50 era muy difícil que, para empezar, una mujer maestra, en esa época consiguiera ningún tipo de atención y además es que La propia tecnología que planteaba sonaba ciencia ficción. No lo era, era real, pero eh, sonaba tan futurista que eh, pocos le hicieron caso. Y además eh, la vocación que tenía ahí era didáctica. Lo que quería es que eso se utilizara para aprender cosas. Eh, sí, el, sí, sí. El, el, el divertimiento no estaba presente, estaba presente en la educación. Uh -huh. Bueno, el divertimiento estaba en forma de aprendizaje Curiosamente claro. Había juegos, eh, había un atlas Había incluso para aprender idiomas eh, Por medio de todo tipo de, de sistemas cada, Tú date cuenta que bueno, Hay que pensar Cada circuito o cada cartucho Podía ser un programa Entonces tú imagínate lo que podía, se podía haber desarrollado En forma de cartuchos eh, cargables en el libro Y que podía llevarse cada alumno y a, a, a, Por ejemplo, al mundo rural O a cualquier lugar del mundo a, Para aprender Sería una maravilla, una maravilla, pero además una de las cosas que también se nota mucho es que no había muchas inventoras españolas ¿no? y sobre todo de estas características tan importantes como Angelita No, no, había muy pocas pero eh, simplemente hay que pensar en la época y la época tanto en condiciones sociales como económicas como lo que era la inserción de la mujer en el mundo laboral bueno, ni nada que ver con, lo, con, la, con la actualidad simplemente tenemos que viajar mentalmente a lo que era esa España ya con eso nos daremos el nos daremos cuenta del, del, del gran esfuerzo que tuvo que hacer y del, del, del mérito, porque es, es asombroso En esta sesión eh, y supongo que al ir preparando la mesa, mesa te has ido dando cuenta de que los inventos en España van mucho más allá de lo que es popular y conocido, del helicóptero y submarino, que también, y es fascinante la historia que hay detrás, pero hay mucho más, ¿eh? Uh -huh. Eh, hay muchísimo, hay todo tipo de máquinas, sobre todo hay una época que yo encuadro entre aproximadamente mil ochocientos sesenta y lo que luego es la guerra civil mil novecientos treinta y seis en la que aparecen una serie de personajes increíbles que dan que dan al alma a lo que bueno desde la tecnología de submarinos todo el mundo conoce a Peral por supuesto mm, claro. a todo el mundo le suena Monturiol eh, pero claro Cosme García ya estaba montando un submarino en 1860, justamente en la época de Monturiol. Y luego, a principios del siglo XX, eh, tenemos también a un militar que era Isidoro Cabañes, que había también desarrollado un tipo de submarino, muy avanzado para la época, también era eléctrico, pero que además fue pionero de las, industrias renovables, perdón, de las energías renovables, creando lo que muchas décadas después fue la Torre Eólico Solar. ¿Qué me dices? O sea, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, En los años ochenta creo recordar que en Manzanares en Castilla la Mancha se levantó por parte de una industria alemana una torre experimental que aprovechaba el calor generado en el suelo a través de una serie de invernaderos para mover una turbina vale eso casi cien años antes ya lo hizo sedo Camamañes uh -huh. y de hecho lo probó con diversos modelos y ahí están sus patentes. Y, y su tecnología, está ahí o sea, eh, se puede comprobar porque están todos sus papeles ¿y de, de ahí cogieron luego para hacer la construcción más o menos de lo que se conoce ahora, para, para ese vale. tipo de energía? esa es la duda que hay te comento eso sucede con casi bueno, con muchos de los inventores españoles de la época resulta que se adelantan décadas a inventos y luego te queda la duda de si los que vinieron después conocían eso o no Si bien pudieron conocerlo porque sí que estaba publicado y había aparecido en prensa. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Fernando Gallego, eh, salmantino, que desarrolla un plan, por ejemplo, para construir un túnel bajo el estrecho de Gibraltar en, en los años 20, y luego idea una serie de tecnologías, como por ejemplo un avión de despegue vertical en los años 30. O sea, increíble. Pero es que además crea una tecnología que luego fue utilizada en el desembarco de Normandía en los sistemas de pontones él siempre dijo que creía que le habían, bueno, entre comillas, copiado. Realmente todo estaba publicado y bien pudieron haberlo haberlo estudiado, pero no se sabe si realmente hubo un hilo directo o no. Hay sospechas, ¿eh? Hay sospechas. Hay un personaje que me parece fascinante, un personaje único en la historia no de España, sino del mundo, eh, que tú citas eh, y que descubrí contigo. Yo le he llamado el otro Leonardo, pero seguramente el conocido el Da Vinci es que es el otro, porque uh -huh. este era todavía más esplendoroso que él. Uh -huh. yo siempre he dicho que hay dos leonardos en España sí, sí, sí. Eh, uno sería Jerónimo de Ayán, bueno también que fantástico que es, eh. supuesto, que es increíble porque sí, lleva sí. a la práctica en en mil seiscientos seis por ejemplo un buzo en Valladolid increíble bueno, o sea, que sí, sí. Fue, y también creó la primera máquina que se sepa de vapor industrial eh, funcional cuando era eh, inspector de minas de la corona O sea, increíble O sea, ese fue un Ojo, Leonardo ¿eh? 1606, ¿eh? Sí, sí 1606, 16... De hecho, su patente, entre comillas, no eran patentes Era otra cosa, pero bueno, está en, está depositada en, en los papeles, en Simancas En Valladolid, es ya de 1602 O sea, en una máquina de vapor Funcional, pensada uh -huh. para, por ejemplo Utilizarse en las minas que tenía la corona En América, por ejemplo, o en España Pero bueno, ese es uno de los Leonardos Y luego tenemos al Leonardo Contemporáneo, o sea, del siglo XX Que es Leonardo Torres Quevedo que es increíble, es una figura increíble que el cantabro que por ejemplo, crea dirigibles que luego son explotados en Francia, pero que luego también crea una máquina que es el transbordador del Niágara. Uh -huh. eh, sigue en 1900... eh. sigue sí, sí, sí, en 1916 eh, se monta y todavía los turistas que quieran eh, cruzar de una orilla a otra en el Niágara en la zona del remolino famosa utilizan la misma máquina que no ha tenido una avería nunca, nunca. O sea, ¿Conocéis alguna máquina que nos haya variado en más de 100 años? Pues y ninguna, sobre todo que tenga seguro imposible. No tienes, eh, no. No y... no tienes adolescencia que dicen ahora, sí, sí, sí. pero una eh, cosa, sí. él además yo recuerdo que pudo llegar a estudiar y a desarrollar todo su ingenio gracias a que hubo una familia ¿no? que le ayudó a, a que pudiera... Estudiar y, y tener, pues eso Más o menos unos conocimientos Para luego sí, poder desarrollar eso, todo esto eh, Eso era bastante común en la época Que cuando se veía que alguna persona Bueno, él era ingeniero de caminos, pero luego matemático eh, Bueno, ingeniero de varios campos Porque realmente eh, fue tan asombroso su, su, O asombrosa su carrera Que no hay calificativo Y él recibió muchos tipos de ayuda Porque realmente se veía que era un genio sin igual La lástima es que hoy en día prácticamente no se le recuerde Pero, por ejemplo Es que hay cosas increíbles Eh, se ha se ha recuperado la figura de Nikola Tesla, por ejemplo, en las sí, últimas décadas. Sí, sí. Vale. Sí, pero el es que este dejaba a Nikola Tesla un aprendiz, claro, eh. Claro. bueno, aprendida, a ver, pero Nikola es que, Tesla sí, ya, y bueno, tira para la tierra, tierra tira poco, para la tierra. Soy un se poco le nota. Gallego, pero pero es que <risa> es espectacular este personaje. Sí, sí. Estamos hablando de el hombre que desarrolló y inventó algo que es que forma sí, sí. parte de nuestra vida tan cotidiana como el mando a distancia sí, sí claro, porque él? quería mencionar a, a Tesla porque Tesla estaba intentando construir a principios del siglo XX máquinas controladas por radiocontrol cuando resulta que Leonardo Torres Quevedo no solamente te lo pone en un papel o desarrolla un pequeño modelo sino que te presenta toda la tecnología el telequino Lo presenta a partir de 1903 y luego incluso en el puerto de Ilao por ejemplo, ante el Rey hace una prueba de una máquina que es capaz de controlar a distancia pues como quien controla hoy un dron sí, sí, a sí. través de radio. Es increíble, porque podía controlar cómo se movía la nave, pero a voluntad. No es que simplemente pudiera ir hacia adelante o hacia atrás, no, no, no. Podía controlar diversos mecanismos con un sistema complejo de radio y re estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, muy principios, 1903. Es increíble, asombroso. Y otra de las cosas eh, que desarrolló este hombre y que es eh, fascinante Aparte del telequino del mando de distancia, De utilizar esas señales de radio para manejar objetos Él inventó y desarrolló también algo tan llamativo Como le llamó el ajedrecista Pero viene ¿Eh? a ser algo así como el eh, juego ¿Eh? Eh, sí, sí. informático moderno, ¿no? Sí, sí, sí De hecho, los ingenieros en, en electromecánicos y similares a Leonardo Torres Quevedo le llaman el precursor de la cibernética, o uno de los precursores de la cibernética, porque no solamente creó máquinas de cálculo electromecánicas eh, muy complejas y avanzadísimas, sino que dio vida a la máquina ajedrecista, que era capaz de ganar prácticamente a cualquier humano jugando una serie de un, un conjunto de jugadas muy determinadas lógicamente, pero era capaz de calcular la máquina por sí sola, y estamos hablando de principios del siglo XX esa jugada como si se tratara de un videojuego moderno. Eso sí, con un toque steampunk. Uh -huh. ¿eh? Porque parecía una máquina realmente preciosa, con sus estructuras de cobre, sus torneados, su, su mesita de, de madera. Tú jugabas con él como que fuera un robot. Y te ganaba. ¿Por qué crees que, que... Bueno, porque tú lo, lo afirmas en algún momento en eh, al, algunos artículos que, que has publicado y que has comentado que los españoles a la hora de, de realizar sus inventos que luego se venden muy mal que no no saben transmitir incluso de cara a la propia tierra ¿no? a su propio país es como que a muchos no se les, se les termina de, de tomar en serio y, y si se cambian el nombre a lo mejor se pone un nombre de un extranjero haciendo ahí como un pequeño truquillo entonces ahí ya les empiezan a mirar de otra manera, ¿no? Sí, bueno, eso es que parece prácticamente como una maldición, porque sobre todo en esta época, entre 1950 y 1936, luego posteriormente en el siglo XX, bueno, ahora mismo tenemos científicos de vanguardia y ingenieros reconocidos mundialmente, pero sobre todo había, en ese comienzo de siglo donde había, hubo tantos genios, había como una especie de sensación de inferioridad sobre todo después del desastre del noventa ocho uh -huh. era sí. como que bueno nosotros no podemos hacer nada, es el fatalismo, eh, bueno aquí no se hace nada, aquí que inventen otros porque esto nosotros no somos capaces y, y, le sucede por ejemplo, bueno eso le pasó a a un a un personaje muy muy muy curioso que se cambia el nombre por un, por un bueno, una especie de acrónimo que era Nogerlesom, que sonaba como del, del norte de Europa Y que aparece en revistas de, del siglo diecinueve como un gran astrónomo, cuando realmente no lo era, y que fue uno de los que creó uno de los boletines meteorológicos más curiosos del siglo diecinueve. Pero si se hubiera mantenido el nombre español, no, no le hubieran hecho ni caso. Es, es lo de no ser profeta en su tierra, pues aquí se lleva hasta las últimas consecuencias. Una de las cosas, eh, y que importante también es eh, destacarla, porque cuando se repasan eh, inventos en desarrollos españoles en eh, de último siglo, de hace dos, de hace tres, lo que son las... Eh, tecnologías ecológicas, eh, la, el aprovechamiento del viento, del sol, sí. todo eso comenzó en nuestro país y nos hemos olvidado totalmente de eso. Es el futuro, es el futuro al que tenemos que ir, pero en el pasado comenzó aquí. Uh -huh. sí, tenemos varios de los, de los pioneros eh, absolutos. Pero no solamente en España, sino también en Portugal. O sea, si aquí tenemos a Isidoro Cabañez con su tecnología eólico solar. Curiosamente, poco después, en la época, tenemos al padre de Himalaya en Portugal, que también se puede considerar ibérico, por supuesto, y que creó el eh, tecnología solar térmica que a, a, eh, bueno, asombró a propios extraños en Estados Unidos, pero que tampoco se le hizo ningún caso. Es, es, sucede que tenemos eh, ejemplos de tecnologías solares de principios del siglo XX, que bueno, hoy están por supuesto superadas, pero que ellos fueron precursores adelantando décadas pero muchas décadas antes de que nadie porque claro, nadie hablaba en esa época más que de carbón y, y electricidad, y, y bueno, ya empezaba el petróleo, principios del siglo XX, a ser el rey nadie pensaba en el sol ni ni en, ni en el viento, y ellos ya sí, iban por delante. Es que también hemos descubierto, gracias a ti, que incluso una tecnología tan sucia como ese la del petróleo, un sistema energético así, bueno, pues... Eh, Algunos de los primeros pozos que estarían petróleo eh, también se desarrollaron en estos país Es que se desarrolló sí. todo aquí, ¿eh? Sí, sí, claro. Bueno, más allá de lo de las famosas eh, extracciones de petróleo en la zona de Ayoluengo en Burgos, sí. antes ya hubo minas de petróleo en la sí. zona de Teruel, por ejemplo, repito, minas de petróleo porque no solamente se extraía con la tecnología que conocemos actualmente de bombeo o incluso de fracking que ahora mismo es, bueno, el no va uh -huh. más ya, bueno, ya bueno ya sabemos lo que sucede eh, no, había minas en el de petróleo en el sentido de que se excavaban eh, galerías para intentar llegar a un material que por ejemplo se utilizó en, en Portoyano, en la refinería que eran los esquistos que es una especie de, de, de pizarra que es bituminosa y de la que se extraían aceites que luego se pasaban a la refinería y de ahí podía sacar no solamente combustibles, sino todo tipo de, de, de plásticos, por ejemplo. Y en eso, vamos, también hubo casos muy adelantados a su tiempo. Eh, no solamente petróleo como tal, repito, sino esquistos bituminosos, eh, breas, que se estuvieron explotando Y que, curiosamente, cuando llega el petróleo exterior y arrasa, pues se olvida todo ese tipo de experiencias y se empiezan a construir productos para importar petróleo. Y bueno, ya sabemos dónde estamos ahora mismo. Alejandro Polanco, hemos descubierto inventos. Son muchísimos. Madden Spain, fascinantes en nuestro país. El primer casco de astronauta, el primer libro electrónico. El Gran Leonardo se encontró en nuestro país y el otro Leonardo pues es casi, casi un imitador. Después de este personaje, Leonardo Torres Quevedo, el inventor, el descubridor del telequino, del mando a distancia y muchas otras cosas que nos está contando, que nos ha contado aquí Alejandro Polanco, nuestro primer invitado de hoy. Gracias, Alejandro. Encantado. Buenas noches. Un abrazo.